de ganar Piñera, como dices tú, ¿se agudizarían un poco el tema de, la, de las condiciones laborales de los trabajadores, eh, con respecto a sus derechos, el mismo tema de la flexibilidad laboral? Sí, para mí, o sea, yo tengo más que seguro. Él, es eh, bueno, Piñera se ha, ha encargado así que una campaña del terror, pero es lo que la gente, sobre todo los temporeros y temporeras, es lo que perciben. O sea, que yo, por ejemplo, que soy no soy dirigente sindical, pero así he estado, ya he sido perseguida por estar metida en un sindicato Imagínate a la gente que está metida realmente en el sindicato, va a ser mucho más perseguida. entonces eh, Me da miedo, tengo temor. Este tipo dice que es una campaña de terror, pero para mí es lo más cercano al otro caballero que ya está no sé dónde. Pero me da, me da mucho temor, me da mucho temor. Y espero que si llegase a ocurrir, estaremos nosotros acá como para darle la enconcha y, y luchar para Ahora. que los trabajadores este por su derecho.